Pero la, esa neblina fuerte y pesada este, se fue disipando de a poquito. Tampoco es que hay una visibilidad plena, pero ya 400, 500 metros ves más o menos bien. Hay que andar con las luces encendidas, por lo menos las luces bajas. Y hay un control de la policía en los accesos a la ciudad de, de Santa Rosa, tanto al sur como al norte y también al este, Eh, donde patrulleros van recorriendo por lo menos algunos kilómetros de, de la ruta 35, de la ruta 5, con las balizas prendidas, eh, alertando un poco y están tratando que la gente o los conductores y conductoras puedan y deban re, eh, respetar esas velocidades máximas, eh, en las, por lo menos en los accesos. En, por lo menos en, en, la, en la Luro, en ruta 35 Luro, se, se, se respeta bastante, no andan... no andan como locos, eh, ni como locas, y por lo menos se respeta ese ese momento. Hoy más temprano, 7 siete, siete de la mañana, estaba mucho más cerrada la, la ciudad, la visibilidad no se veía casi nada, ahora el vientito este que hay en Santa Rosa hace que se vea un poco mejor. Sí, eh, igual está pronosticado, Mauro, lluvias, che, para la tarde. Eh, ¿Está pronosticado lluvias? Sí, sí, lluvias aisladas, sí. dice, bueno eh, y tormentas. hay que estar con, con alguna camperita, un rompimiento, sí. o algo como para, como para zafar si te agarra este al aire libre. Sí. En un ratito, Pali, vamos a contar eh, que está prevista una manifestación frente a la Cooperativa Popular de Electricidad de parte de los vecinos y vecinas del nuevo, de Micaela García, del asentamiento Micaela García, van a reclamar frente a la municipalidad y los van a apoyar también vecinos y vecinas del Salitral, Van a pedir por la energía eléctrica, básicamente, pero vamos a ver si los podemos escuchar a ellos. Es una, una movida que se armó así de un momento para otro y recibió el apoyo de, de otros vecinos de, de asentamientos también de aquí de Santa Rosa y van a manifestarse frente a la a la cooperativa, esta vez frente a la cooperativa. Le han pedido a la municipalidad, la municipalidad bueno ha dicho lo que ya más o menos conocemos, que el intendente no se opone a, a darle la luz, pero bueno, hay trámites administrativos que hay que hacer y que sobre todo se necesitan para poder bajar la luz este en el Micaela García, que está es un asentamiento que está pegado a un barrio social donde tiene luz y no parece demasiado complicado bajarle la luz a este grupo de, de familias. En el Salitral... Eh, se están haciendo todas las eh, todo el tendido eléctrico y es un poco más complicado pero este también están en esas en esos trámites en esas tratativas vamos a ver si si hay algo alguna novedad respecto a eso cuando conozcamos eh, cuando eh, nos encontremos con con los vecinos ahí en la, en la cooperativa pero a las nueve estaba Estaba prevista esta esta manifestación, así que seguramente en un ratito eh, vamos a contar eso. Bien, bueno, bueno, eh, Mauro, por supuesto, cuando tengas eso, más vale, eh, te vamos a escuchar. Eh, ¿Algo bueno, más? Bueno, y lo que sea necesario, acá estamos. Bien, dale, eh, nos reencontramos entonces en un momento. Chao, Pali. Bueno.